¿Cuántos quieren que él vuelva pronto? Mueva hacia ahí en su lugar Mis ojos yo alcé al cielo Y su rostro se escondía En las nubes del gran cielo Sin aliento y sin consuelo Llora su despedida Редактор Two, three, three Aplaudan fuerte